Primera entrevista en la entrevista central de esta mañana. Tenemos en línea, recibimos con mucho gusto a Enrique Cal, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Enrique, buen día. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y la intención es, eh, siguiendo este ciclo donde intentamos profundizar los distintos aspectos, de los artículos que están a consideración en el referéndum del próximo domingo 27, Enrique, abordar la temática de vivienda que Fugman, eh, como siempre, ha hecho punta también en, en denunciar, en movilizarse en torno a esta temática. ¿Qué le preocupa a Fugman en cuanto al capítulo vivienda de la LUC? Si bien nos imaginamos que como federación han tomado postura en general sobre el, el conjunto de los artículos, ¿no?, pero eh, para profundizar en el en el aspecto de vivienda, Enrique. Bien, buen día, buen día para todos y para todas, y un gustazo estar acá y poder dar a conocer la, la opinión de, de fútbol. Eh, lo, lo primero que nos preocupa es, tú eh, lo mencionaba pero no por... Lo repetiré muchas veces, hay que dejar de, de, de decirlo. Sí. Eh, eh, la luz en sí, o sea, la forma en que fue presentada, en que fue concebida una ley que es, claramente eh, no no se apega a lo establecido en la Constitución para las leyes de, de urgente consideración. Lo, lo primero es eso, el momento en que fue presentada, en medio de una pandemia, donde se coarta la posibilidad de discusión, la posibilidad de de debate y de, de emitir la opinión de las las organizaciones y los organismos vinculados a, a los temas de la LUC, no no nos no, lo primero fue eso nos preocupó la forma en que se en que se presenta y, y por además se establece un antecedente muy muy nefasto para para futuros gobiernos no O sea este hay que salirla del cruce a esto porque mañana un gobierno perfectamente puede presentar una ley de de 600 artículos, y si no se puso un, un parate, un freno, una alerta a esta, cualquiera lo puede hacer. entonces Eso es como primera cuestión. Lo segundo es, en materia de, de vivienda, eh, la federación de... O sea, las cooperativas no aparecen en, en una ley que intenta solucionar los problemas urgentes. O sea, esa es la, la primera cuestión que nos preocupa. Y en particular, después, pues, cuando, cuando entramos a analizar más detenidamente, nos preocupa el, el el hecho de que en materia de vivienda no se aporta ninguna solución a un tema a un déficit habitacional que es importante en el país, estamos hablando de más de 70.000 familias en situación de de que no tienen una vivienda para para vivir, 200.000 que viven en una vivienda, 200.000 familias en una vivienda inadecuada y, y bueno, la U no tiene ninguna solución para esa para para esa problemática. Lo que tiene sí son algunas modificaciones o, o, agrega un nuevo un nuevo un, un nuevo componente al, a la posibilidad de arrendamiento en el país pero que está hecho a costa de sacrificar los derechos de la parte más débil en la en, en el vínculo de arrendamiento que es el el, el inquilino pues fortaleciendo la postura del, del propietario, que es la parte más fuerte en esa relación contractual Eso es lo que más nos preocupa y es lo que estamos proponiendo derogar. No lo de la garantía, lo de la equidad sin garantía, porque eso no está propuesto para derogar, si bien es absolutamente innecesario, no era una situación que, que había que agregar a la legislatura uruguaya, porque ya existía desde el año 74 esa posibilidad, pero, y bueno, eso no se pretende anular, ya lo decimos, hay hay una hay una falacia ahí que la el, los partidarios de no han construido, que es que, que vamos por el sí, estamos en contra del alquiler sin garantías. Eso es una falacia, es una mentira, no estamos en contra, no se propone anular esos artículos, sí los que cambian los plazos para los inquilinos. Enrique, justamente, ¿qué nos podés decir de este nuevo régimen de alquileres que ustedes contaron hace unos días con, con la exposición de la abogada eh, Valeria España sobre este tema?, hemos visto que que ha hablado al respecto, pero para que la gente lo comprenda un poco mejor, este nuevo régimen de alquileres a través de la ley de urgente consideración. Bien. Este sí, este la, la doctora España nos ha acompañado en todo este proceso de análisis y ha sido muy clara y nos ha nos ha abierto el, el, un poco el, el panorama para poder analizarlo mejor a quienes no no somos técnicos en, en jurídica este lo, lo, lo que nos preocupa, lo, lo, lo primero que la población tiene que saber es que se agrega un, una nueva posibilidad, perdón, se, no se agrega una nueva posibilidad, porque repito, ya se podía alquilar sin garantías en el país, ya se podía hacer antes de la lucha. Lo que hay ahora es una explicitación de que para quienes acojan a este nuevo sistema que plantea la luz a este nuevo sistema no a, a, se acojan a esta a esta posibilidad que que brinda la luz este y decidan alquilar sin garantía en el marco de la luz lo que van a ver es reducidos drásticamente todos los plazos de lanzamiento y desalojo que eh, prevé que preveía la, la ley anterior O sea que para brindarle para para darle como una licencia al propietario alquilar bajo la la normativa de la LUK, lo que se le hizo fue acort acortarle drásticamente los plazos de desalojo para un inquilino que no cumpla con sus con sus obligaciones eh sí si firmó un contrato sin garantía en el marco de la LUK. No desaparece la ley anterior, este y eh, el los la, los particulares no dicen que la los el inquilino y el propietario se pueden poner de acuerdo en qué sistema van a emplear. Y yo digo, esto es como que vos me digas que vas al supermercado y te vas a poner de acuerdo en cuánto quieres pagar por el kilo de azúcar. Es un eso es una una barbaridad. O sea, el inquilino va a decir cuánto quiere por el, por por la casa, por el, el perdón, el propietario va a decir cuánto quiere por la por la vivienda y si y bajo qué sistema lo va a alquilar. El nunca, nunca el inquilino va a poder este negociar con el propietario, porque esa es una condición que la pone el propietario, alquila como quiere, cuando quiere y bajo el sistema que quiere. Bien. ¿Esto es, digamos, el, el núcleo central de lo que ustedes les preocupa en cuanto al tema vivienda de la LUC? Claramente, claramente es el núcleo central, porque nosotros más, decimos, no, no le pega a las cooperativas, porque no, no hay... Pues, pero sí tenemos compañeros cooperativistas que están alquilando, que están en trámite, que están en, en, en, o que están en obra, en proceso de obra, y que pueden verse afectados. si sí, cuando van a renovar el contrato, el de la inmobiliaria le dice, bueno, mira, el propietario ahora alquila solo bajo el régimen de la LUC. Uh -huh. o sea, te quedas o te vas, no hay vuelta. O firmas o te vas. Este, y si firmás bajo el régimen de la LUC... Lo que vas a hacer, a, a tener es el año de plazo que había este para para dejar el, el, la propiedad una vez que se termina el contrato, de dos años, tenías un año de plazo en la ley anterior. Ahora tenés 30 días. que Drásticamente cambió. Yo le, le invito a la audiencia a hacer memoria a quienes alquilan que cuando se termina el contrato empieza a correr el, el tiempo en que tenés que dejar el el, el apartamento, la casa que alquilabas, ese tiempo de angustia es un tiempo porque sabes que se te viene un tiempo donde vas a tener que dejar y en ese en, en eso en ese año que tenías antes tenías que resolver tu nueva tu nueva vivienda cerca del, del trabajo cerca del centro de estudio que no tenga humedad adecuada para tu familia a veces un año no alcanzaba imagínense lo que son 30 días corridos mm. eh, ustedes pudieron eh, plantear esta esta visión en el proceso de de discusión parlamentaria, cuando se recibían organizaciones, en fin, cuando ustedes plantearon estas cosas, ¿qué se, se les respondió desde el lado de los impulsores de la ley, de la coalición de gobierno? Bueno, uno de los efectos que tiene la ley de urgente consideración es el acortamiento drástico de los tiempos de resolución por parte de las cámaras. Mm. La Cámara de Diputados tuvo 45 días Este, y la cámara de senadores tendría que tener otros 45 días que en F, en, la, en la práctica no son, fueron 30 días porque entre pasa de una cámara a otra con todos los agregados que se le hacen, etcétera, mm. este se reduce el tiempo de la segunda cámara. Y el, lo que la el proceso de elaboración de leyes en nuestro país establece que las comisiones pertinentes reciban a todos los involucrados o a todos quienes pueden ser afectados por la ley, todos los colectivos, las en, sí. en este caso una ley de vivienda te, debería recibir AFU, Anfeco y propietario, el Sunca, la vivienda sindical, la Cámara de Construcción, este, la Cámara Inmobiliaria, los las, las, las, las, es, las de de cómo es la asociaciones de inquilinos, de consumidores, etcétera. En este acortamiento de los plazos tuvimos 10 minutos para explicar nuestra posición sobre eh, la LUCA en general y los artículos de, de vivienda en particular que van del 421 al 459. Eh, 10 minutos para dar la posición de fútbol, este que no alcanzaron para nada, y bueno, hubo un acuerdo ahí, ¿no? este de no de no hacer preguntas. Los únicos preguntaban en la oposición, pues además a los 10 minutos tenías que irte porque afuera tenías una cola de, de organizaciones para para dar su opinión. O sea, en realidad no hubo intercambio, hubo el planteo de estas preocupaciones, que son las que yo he referido ahora, con respecto también al, al acortamiento de los plazos, a la forma de declarar este, deudor a un de mal pagador, a un, a un inquilino, la exoneración de estar al día con los con los impuestos para el propietario si quiere empezar a un juicio de desalojo. Antes tenía que demostrar que estaba al día en sus obligaciones, ahora puede ser un deudor, un gran deudor de Banco República, de la contribución inmobiliaria que no tiene ningún impedimento para para iniciar un juicio a un trabajador por 10.000 pesos de alquiler. Bueno, en este panorama eh, se viene además por la lucha permanente una movilización para el el viernes de Fucban Enrique Así es, nosotros estamos preocupados por la situación de vivienda, por el presupuesto que se ha asignado, por este déficit que yo planteaba, y bueno, estamos planteando que es necesario declarar a la vivienda como emergencia nacional, habiendo superado la etapa más dura de esta pandemia sanitaria, es necesario empezar a poner foco en otros problemas que tenemos los uruguayos y las uruguayas, además del salario, además de la educación. La vivienda quedó absolutamente relegada en estos dos años de pandemia y, y claramente no vamos a terminar eh, si, si no hay un refuerzo presupuestal, si no hay una acción decidida hacia las políticas de vivienda, vamos a terminar con más gente sin poder acceder a un techo, con más gente viviendo en condiciones infrahumanas, en condiciones no aptas para la para la calidad de vida que queremos que tengan todos los uruguayos y las uruguayas. El 18 estamos haciendo una marcha desde el obelisco al Platense, donde vamos a hacer un acto, vamos a, a, la, a lanzar esta campaña de la vivienda como emergencia nacional, y, y bueno, va a ser un punto de encuentro ahí con con los delegados y con las delegaciones de las cooperativas del interior, de acá de Montevideo, y, y también al cierre tendremos algún espectáculo artístico. Mm. Enrique, ¿cómo ha sido la relación con las autoridades del Ministerio de Vivienda en este tiempo? No ha sido una relación este adecuada, todas las veces que nos hemos hemos este solicitado entrevistas, nosotros saben que estamos en el en el transcurso de un conflicto por por la equiparación del mismo interés para todo el movimiento. Nos hemos reunido, ha habido buena disposición a resolver los problemas y a y a, a, a bueno, escuchar a la Federación cada vez que ha sido necesario, pero siguen sin aparecer las soluciones. Han habido algunos avances en el cronograma de préstamos, en cooperativas que que venían muy atrasadas, se están regularizando lentamente, este pero el, el, es necesario al buen diálogo colocarle acciones concretas en cuanto a presupuesto y a recursos, sino no no, no es posible llegar a, a, a logros más ambiciosos. ¿Y las expectativas que tienen de cara a los próximos años ustedes bajo este gobierno? Y bueno, pues las expectativas que todo el mundo está está previendo, nosotros creemos que que por la por lo que ha planteado el presidente, donde claramente el impulso va a estar hacia lo más allá de oro, este no hay mucha mucha perspectiva de de que cambie la situación, la pandemia de salario se sigue puntualizando, la los consejos de salario no habrá que esperar hasta la próxima vuelta a ver cómo cómo impactan en, en, en, la, en la equiparación o, o la, en, en tratar de que no se pierda más este en, cuan, en la comparación con el costo de vida. Eh, en vivienda no vemos que haya una... Eh, según el estudio que hemos hecho el presupuesto, indica que para los últimos años el gobierno disminuye eh, aún más la, la partida sin nada viviendo. O sea, la, vemos con, con una mirada muy crítica este eh, el, el futuro en cuanto a vivienda en particular. Eh, para volver en, en el final a, a lo del principio, Enrique, estaba leyendo ahora alguna transcripción de declaraciones del senador Jorge Gandini del Partido Nacional en Canal 12 eh, sobre el tema vivienda, la LUC dijo, él dicen cosas que no son verdades. No es verdad que ahora la nueva ley de alquileres en un mes lo desalojan. Hay un problema objetivo en el acceso de vivienda. Si los más vulnerables no pueden con la garantía previa, terminan en una pensión. Se genera un régimen de garantías sin alquileres para este sector vulnerable. Cuando esa persona va a alquilar, encuentra a un propietario que necesita garantía. Si, nos, si no hiciéramos esto, no habría propietarios que pusieran sus propiedades en alquiler. Estamos buscando que algunos propietarios pongan sus propiedades en alquiler para que algunas personas que no tengan garantías puedan alquilar. Eh, una de las cosas que preguntaremos, bueno, dijo, si esto funcionó, si se usó o no se usó. Eh, la intención es buena, hay que ver si funciona y si le agregamos más plazos para el desalojo, si habrá viviendas dispuestas para este tipo de contrato en esas condiciones. Lo que sabemos es que debemos enfrentar distintas soluciones de vivienda para aquellos que no tienen respaldo de ningún tipo. Eh, recordemos que todo el esfuerzo del gobierno pasado, dijo Gandini, se concentró en la vivienda promovida y los hechos han demostrado que no cubre a los más débiles, sino a los de clase media. Los sectores más vulnerables hoy en el Uruguay no tienen un banco hipotecario de otras épocas para poder entrar con un ahorro esto era un mecanismo de una batería de respuestas se podrá estar de acuerdo o no pero no se puede hacer las críticas de que nosotros cambiamos las reglas de los alquileres eso es mentira dijo Gandini. bueno eh, en esas declaraciones hay algunas verdades y algunas cosas que no son que no son verdad o sea eh, no, no cambian la regla agregan un elemento nuevo. Es eso es una gran verdad o sea la ley de arrendamiento sigue existiendo y ellos agregan también agrega una nueva población aparentemente en la que estarían pensando porque hasta ahora eh, es la primera vez que, que escucho que que se, se hizo esto pensando en los más vulnerables sí. este o en los sectores más eh, menos pudientes eh, lo que había lo que teníamos el discurso que estaba instalado era que era para los jóvenes y para los migrantes ahora el agrega otra población más. La realidad es que o sea el, el, yo no, no, el esta, esta nueva posibilidad que se agrega se hace a costa de dejar al inquilino a esa población que la ha definido como vulnerable aún en mayor situación de vulnerabilidad porque más allá de la firma de un contrato a dos años sin garantía, el, el, el propietario del bien inmueble en nuestro país donde la propiedad privada es un bien sagrado inviolable y no sé cuántas cosas más uh -huh. este puede pedirle a los 15 días de haber firmado un contrato de dos años la vivienda porque la vendió uh -huh. y punto y, la, y, y y el inquilino la tiene tiene que desalojarla uh -huh. tiene que irse y el, ese plazo ca cambió de un año a 30 días entonces si a mí me dice si a mí me dijera que a partir de la vigencia de la luz un aumento del del 10 del 15, ¿no? por decir de por ciento de, de viviendas este para alquilar, pero eso no ha sucedido. El, el, el stock inmobiliario sigue siendo exactamente igual que antes de la luz. No no hubo un aumento de, eh, de un aumento masivo del propietario, que, ah, qué bueno, este se dice. Lo que sí está viendo es que las inmobiliarias a medida que empieza que ha pasado el tiempo han cambiado su postura con respecto a esta forma de alquilar y cada vez que va alguien a eh, eh, ya tengo varias referencias personales de, de jóvenes que eh, jóvenes y no tan jóvenes que van a renovar su contrato y lo primero que se les ofrece desde la de la inmobiliaria es firmar con este con bajo el régimen de la luz para evitar eh, tener que presentar una garantía y andar con esa molestia a estas personas no se las obligó pudieron optar por el otro régimen porque eran todos inquilinos de varios años en el inmueble pero yo no sé la si hubiera un un stock nuevo de viviendas que salen al mercado de alquileres si esta no es un siete no es un requisito que ya de pique lo pone el propietario uh -huh. este nosotros lo que decimos es bueno si si hace ya dos años y no hay un este efecto que había planteado el, el, el senador Gandini, no se verifica porque no no aparecieron no sé, miles y miles de, de viviendas nuevas, es verdad lo que plantea la ley de, de vivienda social la ley de vivienda promovida que al principio se llamaba ley de inversión en vivienda social, la LIBI, este fue un, somos muy críticos fuimos muy críticos con el Frente Amplio porque realmente no cumplió con ninguno de los objetivos para los que estaba creado pero la solución a, a, o la solución alternativa a la Libis no era esto uh -huh. ampliemos y mejoremos la, las condiciones en que un ciudadano puede acceder a una garantía pero no pongamos al ciudadano más vulnerable de rehén de, de la parte más poderosa que es el propietario de la vivienda Muy bien Enrique eh, queda planteado entonces para el viernes la, la movilización que nos mencionabas, 18 horas desde el obelisco Correcto, 18 horas desde el obelisco marchamos hacia el platense y ahí este, se llevará a cabo el acto con la eh, bueno. y la actuación de alguien muy bien, estaremos atentos a lo que plantea Fugman en esa movilización gracias por este rato, esta mañana ¿eh? un abrazo, que pasen bien Saludos, un abrazo, a todos. Enrique Cal presidente de Fugman